Pero volvemos a nuestra Liga Nacional porque está Facundo Müller en línea, ¿no, Nico? Así ah, es, tenemos al técnico de Instituto en línea, así que lo saludamos, Santi. Facundo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Santiago. Buenas tardes, ¿cómo te va? Bien, ustedes llegando a Santa Fe, ¿cómo fue el regreso, no? Después de una gira, podemos decir, más que positiva, con dos victorias en tres presentaciones en lo que fue Corrientes y Formosa. Sí, sí, sí, bueno, estamos volviendo a Córdoba, eh... Luego de una gira positiva Ganando dos de los tres partidos eh, Una gira difícil por, por la magnitud de los rivales Y, y, y bueno eh, Contento por, por la victoria de anoche Y, y bueno Y ahora tenemos uno, un, un, unas horas Unos días para descansar Y después preparar el, el próximo partido Bueno, y una victoria que construyeron A partir de un gran primer cuarto, podemos decir Sí eh, La verdad que empezamos el partido muy bien Con, con Buena defensa y, y con mucho acierto en el tiro eh, eh, Empezamos muy sólidos y, y bueno Y después pudimos mantener eh, El juego en los 40 minutos <coughs> Pudimos eh, Defender bien a, a la Unión Durante casi todo el partido La Unión es un equipo que tiene mucho gol Y pudimos eh, defenderlos bien durante los 40 minutos y, y bueno, la verdad que estuvo muy bien porque a veces cuando de visitante sacas una ventaja importante a veces es difícil mantenerla ¿no? eh, porque el, el, el rival también juega y tiene mucho tiempo para volver al partido y, y bueno, y, y pudimos mantener y, y en un momento ampliar la ventaja del primer cuarto, así que pienso que jugamos un gran partido Bueno, y ahora como decías vos a descansar unos días, pero en cinco viene San Lorenzo, ¿no? un San Lorenzo que no afloja, eh, que sigue puntero y que incluso ya tiene casi el uno en la mano, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Está todo dicho de, de San Lorenzo, ¿no? Que es el, el, el tricampeón, campeón de la Liga de Las Américas y, y todos eh, tenemos claro, ¿no? Eh, lo que significa para la Liga Nacional. Así que bueno, eh, nos vamos a preparar bien para ese partido eh, tenemos para descansar ahora y para preparar después eh, prácticamente el partido y, y bueno eh, nos vamos a preparar bien y vamos a y, y tengo mucha fe en el equipo nosotros tenemos buenos jugadores y, y tenemos cosas importantes dentro del de, de, de, de equipo y, y bueno y pienso que, que, que tenemos posibilidad de ganar eh, siempre y cuando hagamos un, un buen partido ¿Pero el 1 ya lo ha descartado como el San Lorenzo o van a seguir luchando hasta las últimas consecuencias? No, no, no, para mí el 1 lo tiene San Lorenzo en, en un 95% de posibilidades, ¿no? Eh, lo tienen casi seguro al 1 y nosotros estamos en la lucha por el segundo puesto con, con Ferro, con Obras, con Gimnasia de Comodoro eh, Regata 15 eh, somos muchos equipos aspirantes al, al segundo, al tercer lugar y al cuarto también, ¿no?, por, por, por qué no decir, ¿no?, estar entre los cuatro primeros, pero está muy parejo, está muy parejo, pienso que está más, eh, nuestra cabeza está más puesta ahí que en el uno, porque San Lorenzo nos lleva una ventaja muy amplia, muchos partidos de diferencia, eh, y, para, y si bien matemáticamente hay chances, pienso que es casi imposible alcanzarlo. Paco, soy Nico Trapani. Eh, te quiero hacer una pregunta puntualmente Por Luciano González eh, Chusito, está teniendo una temporada brillante Y no para de meter puntos Digo, Te sorprende un poco la temporada que ha tenido Te, te lo imaginabas eh, Porque digo, realmente es, está en un nivel superlativo Bueno Él eh, ya está jugando bien De la temporada anterior ¿no? Eh, y este año dio un, un nuevo paso un, un nuevo salto de, de, de nivel Porque eh, Está entre los primeros goleadores de la liga Desde el comienzo eh, y está jugando muy bien eh, Pienso que, que es un gran jugador Que está maduro que Está muy bien eh, Personalmente eh, Es un jugador que Tiene mucha seguridad en su juego eh, Él, él eh, Transmite eso y, y bueno, está pasando un gran momento eh, Está bien eh, También importa el equipo ¿no? El equipo <coughs> Tenemos una estructura Y un juego colectivo consolidado Y él está ahí adentro Y está muy claro cuál es su rol Él tiene Él tiene libertad para jugar A nuestro equipo y, y, y para ser protagonista Y si bien arranca del banco eh, También es un poco Para repartir el, el goleo en los 40 minutos Y eso nos está dando muchos resultados que, que él sea sexto hombre Cuando él tiene el, el nivel para ser titular ¿no? En cualquier equipo Pero eh, nos, nos hace muy bien y él ha entendido muy bien ese rol de, de venir de, de, del banco. Y, y cuando, el equipo, cuando él entra, el equipo juega para él y está claro eso. Y bueno, eh, Luciano está jugando una gran temporada como, como todo el equipo. Bueno, y te pregunto ahora por el nuevo, por Rodney Green: eh, ¿Con qué te has encontrado digamos en, en torno a lo que habías visto? Y se, se ve un jugador muy completo, ¿no? que viene también muy entrenado por otra parte. Sí. Rodney es un jugador que tiene mucho talento para jugar Que, que es muy desequilibrante en el uno contra uno Y, y bueno, eso, eso buscábamos Buscábamos a un jugador desequilibrante Que pueda anotar puntos por, por sí mismo Sin depender de, del juego colectivo eh, Y bueno, y, y, y estuvimos, lo esperábamos bastante tiempo Estuvimos mucho tiempo <coughs> sin esa ficha en el equipo porque él estaba en guaros y bueno y tuvimos paciencia lo esperamos y, y contratamos al jugador que queríamos así que eh, se está adaptando al juego al, fuego, al fuego del equipo eh, él lleva seis partidos en el equipo está eh, conociendo conociendo cómo atacamos cómo defendemos conociendo a sus compañeros él la liga la conoce bien porque eh, es su cuarta temporada en Argentina Así que lo que, lo que lo que tiene que conocer un, más en profundidad es precisamente nuestro juego, ¿no? Y él adaptarse a nuestro juego y, y de a poco lo está haciendo. Bueno, y con respecto al plantel, eh, ¿queda así de acá hasta los playoffs? ¿O pensás meter algún cambio antes del 12 de mayo? No, no, no, no, no, no veo por qué meter cambio. Eh, hemos ganado no tengo bien la cuenta pero de los últimos 20 partidos hemos ganado 17 16 no, no no no veo el por qué haya que hacer un cambio en el equipo estamos muy bien así eh, estoy muy contento con los jugadores que tenemos eh, aún en la derrota y en los malos momentos el equipo me gusta mucho porque porque tiene autocrítica y, <coughs> y no pone excusas eh, con, en ningún momento los jugadores que tenemos son eh, me gusta mucho dirigirlos Tenemos un buen grupo ¿no? No, no, no veo por qué hacer un cambio en este momento eh, Pienso que tocar el equipo sería algo negativo Porque está, las cosas están muy bien Sí, además hay que destacar Que esto es una continuidad exitosa ¿no? De un proceso que llevas Un par de temporadas ya en el instituto instituto Con el año pasado jugando semifinales Ahora una vez más prendido Entre lo, los dos mejores de la competencia Finalista en la Liga Sudamericana Como que no se puede pedir mucho más Claro Claro, sí, es verdad eh, La verdad que eh, En la liga los equipos cambian mucho Cambian mucho de entrenador Cambian mucho de los planteles, año a año Y nosotros estamos hace Es la segunda temporada que estamos casi todos juntos Y, y, y pareciera que es muchísimo tiempo el que estamos juntos y, y son solamente dos años y, y bueno, hemos logrado algo entre todos Que es eh, Jugar juntos Y y que haya entendimiento entre de la cancha y, y bueno eh, me parece que es muy meritorio lo que ha hecho el instituto en la parte de, entre todos ¿no? la, la dirigencia cuerpo técnico y jugadores hemos hemos logrado algo difícil de conseguir hasta ahora y bueno y ahora se viene lo más importante de, de, de esta temporada que somos los playoffs bueno Facundo y vos en lo personal cómo te sentís digo después de eh, trabajar muchos años en muchos equipos Has encontrado eh, casi tu casa, se podría decir Un lugar en el, que, en el que sos importantísimo Y has armado un proyecto muy bueno, digamos ¿En qué momento de tu carrera te sentís y cómo estás en lo personal? Muy contento, muy contento porque to Todo lo que le pasa de entrenador va, va de la mano con lo que dije antes Con la producción colectiva eh, Ningún entrenador eh, eh, sale... Eh, bien parado en la derrota siempre los entrenadores tenemos que vivimos de la victoria del equipo eh, y no, no podemos no tenemos manera de defender nuestro trabajo si no es con si no es compartido ganado así que la verdad que estoy muy contento de, de estos dos, tem dos temporadas en el instituto porque pienso que he logrado lo que buscábamos eh, y es gracias a los jugadores no tenemos buenos jugadores tenemos jugadores que han crecido en este tiempo, y, y tenemos un grupo sólido, que es, eh, es lo más difícil de lograr. No es sencillo, y, y espero que entiendas bien la pregunta, ¿a este proceso, este proyecto que llevas con el Instituto, le falta un título? Y bueno, la verdad que sería, sería, lo, ideal. Eh, sería lo ideal, estuvimos cerca dos veces, en el Super 20 el año pasado y en, y en las vías sudamericanas este año, eh, hubiera sido lo ideal ganar un campeonato, tuvimos cercas, no pudimos, eh, pero también a, antes de empezar este proceso no, no, no, nadie imaginaba instituto consolidado entre los cuatro primeros durante dos años. Sin lugar a duda, ¿no? No, además teniendo un nombre dentro de la liga, un protagonismo que no lo ha tenido nunca, nunca antes. Claro, instituto que nunca había estado entre los cuatro primeros, y bueno, era la armamos un equipo de, de cero prácticamente desde que llegué al club y, y, y dijimos, bueno, vamos a hacer vamos a intentar ser protagonistas con este equipo. Pero la verdad que es muy difícil porque en 20 equipos hay mucha paridad, hay muchos equipos con posibilidades de estar entre los cuatro primeros, muchos, se ve en la tabla de posiciones hoy mismo, hoy mismo se ve, y se ve durante todo el año que cualquiera le gana a cualquiera. Eh, y bueno, nosotros hemos logrado... Dos rachas en dos años, dos rachas de 12 victorias seguidas. Es algo dificilísimo de lograr. Hemos llegado a dos finales, hemos jugado, estado en, eh, en semifinales con San Lorenzo. Perdimos en el, en el último cuarto. Tal pasado. vez una de las mejores semifinales que recuerden la historia de la Liga. Y bueno, entonces... Eh, pensar que, que, la, que, que no es exitoso por no lograr un título me parece que es, es desmedido, ¿no? Eh, pienso que... Eh, eh, ser protagonista y estar de los Juegos durante dos años seguidos en todos los torneos jugados me parece que es algo muy meritorio y obviamente estaría buenísimo coronarlo con, con algún campeonato. Y, y bueno, nos queda la Liga Nacional, Facundo. No te molestamos nada. muchísimas gracias por el tiempo y por la buena onda de siempre. Eh, nos estaremos viendo pronto. Abrazo grande, gracias chicos y un abrazo. Bueno, hasta ahí la palabra de Facundo Muro, el entrenador de instituto, un instituto protagonista.